Estamos en comunicación telefónica con、eh, Nuria Jakovsky, que es la secretaria general de a d i u n s la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Cómo estás, Nuria? Daniel Zambrana te saluda. Hola, buenos días. Eh, contanos cómo están preparando, bueno, cómo están viviendo la, la falta de convocatoria de la paritaria, de la lucha docente a nivel、eh, nacional. Sabemos que bueno, a, han participado desde Adiuns de las movilizaciones de las dos marchas federales y muchas actividades también a nivel territorial.、Eh, bueno, y ¿Cómo y están viviendo、eh, hasta ahora la necesidad del gobierno nacional de convocar a la paritaria? Bien, nosotros hemos participado, como vos decías, de, de todas las marchas. Tenemos nuestra. Nuestra propia negociación paritaria, la de los docentes universitarios con el Ministerio de Educación Nacional, también absolutamente trabada,、mm. están en una, en una misma tesitura, la última fuerza fue del 18% en tres cuotas de seis, con un componente no particular que tenemos nosotros, que es un 2% de jerarquización, no reconocen la pérdida del año pasado. En realidad lo que estamos haciendo, digamos, es dejar de estar Asombrados de alguna manera por por el desconocimiento del fallo que obliga al Gobierno Nacional a llamar a la paritaria y el desconocimiento de la ley porque en más de un aspecto, incluso en el aspecto represivo, digamos, este este Gobierno desconoce desconoce la ley así que ya deja de ser una una sorpresa o motivo de asombro. Lo que sí hacemos es seguir coordinando las acciones de lucha con Todo el resto del sector educativo y con todos los trabajadores cada vez que, que se nos presenta la situación y cada vez que, que podemos, digo, en este sentido,、eh, lo último que están haciendo ahora, digo, lo último que está haciendo ahora respecto del de cine argentino con la intervención de alguna manera en el Inca y el proyecto que sabemos que hay detrás de eso, simplemente nos da una pauta más de De cuál es el proyecto de este, de este gobierno nacional. Así que, digo, asombrados no podemos estar,、mm. lo que sí hacemos es seguir definiendo medidas de lucha y una de esas es la actividad que tenemos en el día de mañana en la universidad. Mañana hay una gran clase pública y abierta en el marco justamente de la lucha docente. El lema o la, la convocatoria es la situación actual de los trabajadores y la democracia en América del Sur. Exactamente, lo que nos parecía importante, sobre todo a la luz de, del contexto en América del Sur y de los últimos acontecimientos que se sucedieron en Paraguay, en Venezuela, también las elecciones en Ecuador, era empezar a poner de alguna manera nuestra situación como trabajadores y nuestra situación como ciudadanos de una, de una democracia o de una pretendida democracia,、eh, En el contexto regional,、mm. así como no fue de alguna manera una. La, la situación de la Argentina durante los doce años de Kirchnerismo no fue una excepción, que sino que fue parte también de un movimiento regional. De alguna manera e se t se podría leer que la situación que estamos viviendo ahora en Argentina, en Brasil con Temer,、mm. es t e es parte de alguna manera de también de un viraje que se está dando en la región. Y poder pensar digamos, nuestra situación en ese contexto más amplio siempre nos parece, nos parece relevante y por eso están invitados absolutamente todos y lo, lo, lo postulamos así: como una gran clase pública y abierta para, para seguir aprendiendo, pensando y debatiendo. El panel para ayudarnos a, a pensar va a estar compuesto por Pedro Bríger,、eh, Ricardo a r o n s k y Florencia Prego y Luis Weiner. Exactamente, son todos especialistas en algunos en distintos países.、Eh, Ricardo es un especialista en cuestiones internacionales, además de ser economista. Pedro b r i g e r creo que ya lo conoce、uh -huh. todo el mundo.、Eh, Florencia Prego es especialista en Paraguay. No hay muchas personas que se hayan dedicado en Argentina al estudio de ese país, así que va a ser muy bueno tenerla con nosotros. Luis Weiner sabe muchísimo de la cuestión venezolana. Tanto de, digamos, de lo que está pasando ahora, está actualizado, como de la estructura social la, la, y la organización política también venezolana, que no es exactamente igual a la nuestra, así que esperamos que entre todos ellos nos ayuden a, a dar un panorama. Bueno, y cierran con la cuestión vinculada a la situación de los trabajadores y la cuestión más bien sindical, Baradel、eh, de Suteba, Walter Correa de Curtidores y vos por a d i u n s Exactamente, nos parecía importante、eh, presentar una actividad en la que no necesariamente las cuestiones académicas y la defensa de los derechos de los trabajadores estén divorciadas, sino al contrario. Por eso tenemos este, este cierre sindical para, para traer, bueno, una figura tan, tan relevante en esta lucha como, como es la de, de Robbie Baradell con todo lo que... Los ha sufrido, las amenazas en forma personal, pero que él sabe perfectamente y lo ha dicho muchas veces que, que no es una cuestión personal, es una cuestión de lo que él representa en realidad, lo que se está amenazando.、Eh, traer a Walter Correa de la corriente federal de Curtidores también nos parecía muy importante porque estamos convencidos y le, le hemos dicho millones de veces que es en la unidad de los trabajadores donde, donde está el camino y la respuesta para. para luchar contra, contra este proyecto y bueno, yo por la casa,、mm. para, para darles la, para darles la, el agradecimiento y la bienvenida y, y, tal vez poder enmarcar un poco también en la cuestión universitaria específica, porque bueno, se va a hacer en el auditorio de nuestra universidad, así que es, es un espacio,、eh, grande, amplio,、mm. hermoso, de los, este, y excepcional. La verdad, así que aprovechar digamos, un espacio público este, y tan de primera calidad como es el auditorio de nuestra universidad para una actividad como esta,、ah, este, agradecemos la, esta charla y esta difusión porque esperamos que pueda venir todo el mundo. Mañana a partir de las 4 de la tarde. Exactamente. Nuria, te saco de, del tema de la charla de mañana y la gran clase pública, que por supuesto allí vamos a estar compartiendo la, la jornada con ustedes.、Eh, el viernes nos enteramos,、eh, en principio a través de las redes sociales y después empezó algunos poquitos medios a, dar, a hacerse eco de una tremenda violación a la autonomía universitaria que se dio en la provincia de, de Jujuy, que es sin duda un ataque también a, a, a todo el sistema nacional de, de las universidades, ¿no? La verdad es que nosotros también nos enteramos por las redes sociales y apenas nos enteramos sentimos la, digamos, la necesidad de, de salir a repudiarlo. Este, en la carta, en la escuela itinerante también se hizo una conferencia de, de, prensa, con de, algo, de, una conferencia de prensa con la presencia de algunos rectores,、sí. de organizaciones de estudiantes y, y gremios docentes porque esta violación Eh, no es solamente una violación en la autonomía universitaria, digamos, tiene la gravedad de haber violado、eh, uno de esos límites legales y simbólicos que ningún gobierno democrático se había atrevido a pasar en, en una dictadura.、Mm. Y que haya sido en Jujuy simplemente nos refuerza el hecho de que Jujuy se está convirtiendo en algo así como en ese gran globo de ensayo,、eh, De una política nacional, digo, no reducida al nivel provincial, me parece que eso plantearlo así sería un error, una política nacional represiva que acompaña de alguna manera el, el modelo de ajuste que, que se está proponiendo. Ningún gobierno democrático, insisto, había, se había atrevido de alguna manera a, a violar la autonomía universitaria y el relato Estremecedor que hizo en primera persona el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias cuando fue, cuando fue apresado, solo termina de, de confirmar de alguna manera que, que la ley no representa para ellos ningún tipo de límite, por más que este, hablen de la República como algún valor que vinieron a defender. Sí, además se enmarca, digo, es, es grave en sí mismo el hecho, pero se enmarca además. Mencionaban、eh, la provincia de Jujuy como una, sala, una especie de sala de ensayo、eh, con, con la detención de Milagros a l a pero en, además a nivel nacional con la represión a los docentes, la represión en Panamericana, en el marco del paro, la represión en un, en un merendero de, del, del ACTEP, de, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Digo, hay una serie de hechos que van marcando、eh, una escalada ¿no? en la cuestión represiva. Sí, solamente vos nombraste. Diríamos los, los de este año.、Mm. Si recordamos también las represiones de los trabajadores despedidos en la ciudad de La Plata, casi、mm. apenas asumido el, el gobierno de Macri, este, otra, las represiones a los trabajadores de Cresta Roja, digo,、mm. hay más de una que, que en estos 15, 16 meses que han pasado、eh, ya casi quedan como, como viejas, pero por el nivel de escalada, como decís vos, que esto está teniendo. Y de ahí la necesidad de salir a repudiarlo y a frenarlo, digamos, con un, con un repudio, reparte de, de toda la sociedad. Digo, esto es un, lo que pasó en Jujuy no es un problema y me parece que eso está claro para casi todos, que no es un problema solo de las universidades, es un problema de cualquier ciudadano que pretenda seguir viviendo en democracia. e a a c m Nuria, t e n te agradecemos estos minutos. Mañana nos vamos a encontrar en esta gran clase pública a partir de las 4 de la tarde en el Multiespacio en Gutiérrez 1150, en Los Plobrines, con la situación actual de los trabajadores de, en, y la democracia en América del Sur y, bueno, y la cuestión sindical. Te agradecemos estos minutos. Nos volvemos a, a comunicar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los esperamos. Un abrazo grande. Abrazo.